En la ciudad de Buenos Aires ya tienen lugar los primeros aprontes para lo que se prevé v a a s e r una marcha multitudinaria, relativamente, por supuesto. Es un, un día laborable, que no hay una medida de fuerza, que no hay un paro. Entonces, esto complica un poco las cosas, pero se supone que en Buenos Aires va a haber una. Masiva manifestación. Mientras tanto, el gobierno nacional está agitando la aplicación del protocolo de Patricia b Ulrich y esto también puede ser una bisagra de acá en más. En Santa Rosa, como en otros lugares del país, también hay movilización, hay manifestaciones. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, está en este momento en una de ellas. Mauro, ¿cómo te va? Te escuchamos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, buen día para todo el equipo y nuevamente para la audiencia. Exactamente, estamos aquí frente a Lancés, sobre la calle Sarmiento, casi, este, casi Villegas. Ese t es el lugar de concentración de las distintas organizaciones sociales y políticas, entre ellas las dos 2 t a pero también hay otras organizaciones participando, como este, el Miles, como la CCC. Este, como、eh, por supuesto que dentro de las dos CTA también está Utelpa, pero están originarios en lucha.、Eh, por supuesto que están los jubilados de ATE、eh, participando de esta, de esta manifestación. Y lo que están haciendo es que、eh, están cortando la calle justo frente a la delegación de ANSES. nacional, Por supuesto,、eh, están ocupando una parte de la calle, y la verdad que si esto hubiese sido como en Buenos Aires, con el famoso protocolo antipiquete, estarían、eh, reprimiendo a estas personas para que dejen transitar. Acá lo que hay es un corte parcial de la calle,、eh, por un rato, por supuesto, porque esto no va a durar demasiado, y lo que hicieron fue colgar banderas frente al, a la delegación de ANSES. Con, una, con un detalle a tener en cuenta, ninguno de los trabajadores y trabajadoras de ANSES, ni ninguno de los gremios que agrupan a e s o s trabajadores dentro de ANSES, están participando de esta manifestación. Y así se lo dejaron en claro a la gente de la organización de esta, de esta manifestación frente al ANSES, estamos hablando de las dos CTA. porque hay mucha persecución gremial y dijeron que, entre otras cosas, los trabajadores de ANSES, que si llegaba a ver una sola persona trabajando ahí, podían llegar a e c h a r l e s un sumario o directamente echarlos. O sea, el Gobierno Nacional está persiguiendo a los trabajadores y t r a b a j a d o r a s y también a los delegados gremiales. Que lo único que hicieron fue presentarse, decir que traten de no involucrar ni este, hacer responsable a ningún trabajador de ANSES, más allá del reclamo que están haciendo por,、eh, por el derecho a los jubilados, por el no, el vet, no al veto de la ley, de jubilatoria, la ley jubilatoria, pero también este, reclamando、eh, por los maestros, porque hoy es el día del maestro y por supuesto que está、eh, Utelpa acá reclamando en la calle. Hace un ratito hablamos con Roxana Gugliara, que es la secretaria general de Utelpa, y también Carlos Surmente, parte del Partido Comunista, pero también,、eh, por supuesto, este,、eh, gente de, de, la, de una de las de la CTA. Nos decían, entre otras cosas, Roxana Gugliara, que el veto a la ley jubilatoria es romper el sistema previsional en toda la Argentina. Exactamente, hoy es una jornada nacional de lucha y estamos aquí frente a l a n c e s Eh, fundamentalmente reclamando por los derechos de jubilados y jubiladas, pero defendiendo también nuestra Caja Previsional Provincial, diciendo a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, no voten eh, o eh, rechacen el veto que el presidente Miley ha hecho a la ley por la fórmula jubilatoria, pero nuestra provincia, fundamentalmente. Porque se cancela el aporte que por ley le corresponde a la nación hacer a nuestra Caja Previsional Provincial. Por lo tanto, este es un día de lucha y hoy, el día del maestro, 11 de septiembre, aquí estamos en la calle defendiendo derechos. ¿El pedido es hacia quién, Rosana? El pedido es, es un, un día de lucha a decirle al Gobierno Nacional no al veto.、Eh, creemos que es、eh, destruir el sistema previsional en la Argentina. Con este veto es、eh, destruir los derechos previsionales de quienes están jubilados y jubiladas, pero de las futuras generaciones para jubilarse. Y defendiendo nuestra caja previsional provincial, porque por ley le corresponde aportar、eh, al gobierno nacional. Por eso estamos frente a l a n s e s porque es un dinero que a través de l a n s e s tiene que llegar a la provincia. h e m tomado la actitud de un grupo de diputados nacionales de la UCR que van a estar cambiando su voto, quienes son los que impulsaron, promovieron, defendieron y aprobaron la movilidad jubilatoria, pero que ahora van a estar apoyando. l La verdad es que quienes nos representan en las cámaras tienen que tener la absoluta conciencia de que si esto realmente sale a favor de este veto, eh, están eh, destruyendo eh, la vida de muchas personas, porque、eh, trabajar toda una vida, hacer aportes, llegar a jubilarse y también este, eh, poder eh, vivir dignamente. Con, con un salario es parte de los derechos de todas las personas. Y aparte, en este país, durante muchísimo tiempo hemos luchado por conseguir leyes y normativas que favorezcan a todas las trabajadoras y trabajadoras de este país. En este caso, estamos defendiendo los derechos del sector pasivo. Pero la verdad es que es lamentable que esto ocurra porque、mmm, defender derechos es parte de lo que el pueblo les ha conferido al voto. Cuando lo votaron. ¿Están recibiendo apoyo de trabajadores y trabajadoras de ANSES o algunos de los gremios de ANSES? Esto es una convocatoria nacional que nosotros replicamos acá. No hemos tenido contacto, es cierto, con los compañeros ANSES, nació de la central obrera, es una movida a nivel nacional y tiene que ver, como dice Roxana, con la defensa de los derechos、eh, de, los, de nuestros abuelos. Estamos hablando de. 20 mil pesos para qué significaría el aumento, significa más o menos una porción de lo que se subsidia a las grandes empresas. Entonces, yo creo que en el fondo lo que se está discutiendo es un modelo de país: si es un modelo con gente afuera o con gente adentro. Nosotros, las centrales sindicales y, y los diferentes sindicatos, estamos diciendo que necesitamos una Argentina que nos cobija todo. Lamentamos lo lapidario de los diputados que han cambiado su voto. Vaya a saber por qué. Habrá algo oscuro, algún día se sabrá. Y sabemos que solamente dos diputados miserables van a votar en contra de nuestros abuelos: Maqueira y Arduay. o b s e a i tuvieras que hacer sintéticamente un balance del sector docente hoy, el día del maestro. Bueno, hoy el Día del Maestro es un día de lucha. Nosotros desde CETER a nivel nacional también estamos luchando por la restitución del f o n i d También estamos luchando por financiamiento educativo, porque necesitamos seguir en la lucha por mejores salarios docentes, por mejores condiciones para enseñar y para aprender. Por eso el Estado Nacional no se tiene que correr y, obviamente, los Estados Provinciales tienen la obligación de sostener la educación pública. Pero hay leyes nacionales que no se están cumpliendo y eso desfinancia n profundamente a la educación pública en la Argentina y en nuestra provincia también. Es un día de lucha. Hoy estamos aquí. mañana... También es una jornada de lucha que estaremos junto a los sindicatos y a los gremios de las universidades, porque la universidad pública también hoy está este, de paro luchando por el financiamiento universitario, por el financiamiento educativo. Así que son días de lucha.、Eh, la docencia organizada en la Argentina está de pie. No vamos a bajar los brazos, no vamos a regalar nuestros derechos. Bueno, gracias. Gracias. bueno, ahí escuchábamos a Juan Pablo y también le cuento a la audiencia a Roxana Gugliara y a Carlos Surmente, parte de la CTA y de la Utelpa, que están acá frente a l a n c e、eh, s donde continúan los manifestantes en este lugar, cortando la calle, cortando un pedazo de la calle Sarmiento. Y también está el movimiento independiente de jubilados y pensionados, con unas chaquetas amarillas, con un cartel blanco, con letras negras, bien visibles, porque ellos son... Por los que estamos reclamando, pero uno imagina también que en algún momento nosotros, que somos un poco más jóvenes que ellos, vamos a estar en ese mismo lugar este, y quizás si esto no cambia, también reclamando en la calle.、Eh, ¿Cómo es tu nombre, buen día? Buen día,、eh, Carlos Bracamonte. Bueno,、eh, Carlos, contanos, están en la calle, está todo el mundo reclamando por ustedes, pero ustedes también.、Exacto. Contanos、eh, cuál es la sensación. Bueno, estamos reclamando porque tenemos una. Yo tengo 71 años y todavía no me he podido jubilar. Vivo con la pensión de mi señora, que es escasa en la mínima y uno paga todos los servicios, incluso remedio y eso, como recién decía la señora, y no, no, no es una, una pensión que no, no alcanza, digamos. ¿Cuánto cobras? Y cobro 230 mil pesos aproximadamente. ¿Cómo haces para vivir con 230 mil pesos en esta Argentina? Y no se puede porque uno tiene que limitarse a gastar de un lado y, y, y, y, no, y no salir perjudicado de quedarse completamente sin dinero por cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que has dejado de hacer en este último tiempo con, esta, con este magro sueldo? Y lamentablemente uno tiene que. Limitarse. Yo tengo un coche, pero lo tengo que usar poco y nada porque no, no alcanza para el combustible y todo. Se ha puesto todo, todo muy de, de muy mala situación. digamos. ¿sí? Y tampoco te puedes tomar un taxi porque es carísimo. No, no, el taxi también es carísimo también. Así que uno tiene que limitarse a, a sobrevivir, digamos, a vivir de lo, de lo poco que nos está quedando. Digamos, ¿sí? ¿Qué sentiste cuando mi ley dijo que iba a votar por completo la ley de movilidad jubilatoria? Y uno siente una rara sensación, digamos, porque. encima que, que a uno no le está alcanzando en este momento, la situación parece que se va a seguir poniendo cada vez peor, lamentablemente. ¿sí? Muchas gracias, no, no hay... Bueno, ¿cómo es tu nombre? Buen día. Bueno, Mabel. Mabel. Bueno, contanos vos、eh, las sensaciones de estar en la calle y bueno, y lo que te pasa por dentro. Sí, la sensación es mala, es mal porque uno no pensó, uno ansiaba en llegar a jubilarse y ahora te encontré con esto que... Que tenés que salir a pelear a la calle, que te tenés que. Yo, como s i e m e tengo que limitar con los remedios. Porque cada vez que voy a la farmacia, la pastilla d la presión tengo que tomar todos los días. La tomo día por medio, o cuando yo me siento que estoy ya con la presión alta, tomarla para que me rindan los remedios. Pero bueno, pero no sé qué otra cosa podemos hacer. Y eso t que tenemos trabajo aparte. Pues yo trabajo aparte, ella trabaja aparte. Él trabaja, su... hace su changuita. a d e más de, de esta sí, preocupación de tomar. día por medio de la pastilla q u é has dejado de hacer en este último tiempo porque no te alcanza la plata no sé mucho de salir así tampoco puede salir porque te, yo no tengo en qué tengo que tomar m e t a s o a en colectivo y bueno el pasaje también está caro y de comer c ó m o e s t u nombre buen día alicia alicia bueno haber c o n t a b a s de comer también han、y、dejado el tema, de no, no. el tema es la comida el kilo de carne está casi bien, e 0 mil pesos 100 gramos de carne es mil pesos Es una falta de respeto para los trabajadores y los jubilados. Este gobierno no quiere a los jubilados, no quiere a ningún trabajador. Ni vos tampoco, que eso de la radio no quieran.、No. Este es un tipo que no se puede vivir. La clase obrera y los jubilados han dejado de comer muchas cosas. Y c o m e lo que podés. Porque los jubilados tienen colesterol, porque tienen otra salud y t i e n e n que comer lo que él quiere que vos comas. Él tiene un plan, yo veo, para que mueran los jubilados de hambre. Esa es la pura realidad de este gobierno. Y que la clase obrera coma apenas. Porque vos te medí a n el tema de la comida todos los días, porque no te alcanzas para vivir. Malo servicio. s s Ustedes como jubilados, cuando lo escuchan a los legisladores de la oposición, por ejemplo, quedarse después, no hacer un viaje para votar en contra de ustedes. ¿Qué s i e n t e Como por ejemplo Arduin, que se iba a ir a China y se quedó para votar a favor del veto. Sí, ¿sabes qué pasa?、Eh, yo tengo 66 años. Los radicales siempre fueron hijos de puta. Eso es lo que te puedo decir. Hijos de puta fueron siempre. Nunca en la vida se fijaron de la clase trabajadora y no se van a fijar. Así que bueno, esperemos las próximas elecciones para no votar ningún otro hijo de puta como los que están hoy. Muchas gracias. Bueno, clarito, Juan Pablo, escuchabas a tres,、eh, escuchaban también desde la audiencia a tres jubilados y jubiladas que están pasando por esta. Dejan de usar autos, dejan de tomar pastillas y son claritos con eh, los eh, legisladores de la oposición. Ella metió a todos、eh, los radicales, pero por, por supuesto que se refería a todos los que están votando en contra de los propios jubilados que están manifestándose acá frente al ANSES. Bárbaro Mauro, estamos ahí atentos, más vale.、Eh, sos prioridad siempre, pero hoy más que nunca informativa. Así que nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Desde ANSES, Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos traía testimonios espectaculares. Te digo la verdad: una descripción de lo que se piensa, lo que se siente, lo que dicen. Las figuras de dirigenciales de las organizaciones y lo que dicen las personas afectadas de manera directa por este plan criminal del gobierno libertario.